capítulos. O sea, el güey. Sí, Aquí 2.0 2.0 Oye, ¿qué cómo escogiste los los fra los fragmentos? Soundbites. Ajá. Pues es lo más típico, ¿no? Pero de, de, de Pero de capítulos al azar o buscaste así? No, no, todo fue del anterior a cuando ah, lo grabé. Ajá. Right, right. Bueno. Siempre hablamos de lo mismo Bueno, pues bienvenidos al capítulo 28 De Tequila 2.0, tecnología para mortales hoy hace mucho que no decimos, ¿ya 28? ¿Ya 28? Cabrón. Oye, ni siquiera son 28, creo que llevamos menos ¿No? Sí, como, como 3 Ah, no, sí, es el 28 sí Claro que es el 28 mi. Bueno, pues yo soy Guillermo Flores Yo soy Miguel Gómez ¿Cómo están todos? Escuchas. Espero que se encuentren muy bien. Esta noche calurosa en la ciudad de Guadalajara. No, fría. Ah, perdón. Claro, güey, pues estaba siendo irónico. <risa> <risa> está siendo frío. Ah, perdón. Oye, yo creo que va a nevar, ¿eh? Dicen que, que creo que vamos a estar a tres grados en los próximos días. Ahorita se estaba burlando de mí un amigo de Monterrey, porque dice que no puede estar haciendo frío aquí. Ajá. No, están Porque en... ellos están a 5 Pero está frío, de veras Ayer yo vi un tormentón toda la noche Me paré a ver si estaba nevando Ah, no, aquí, aquí, aquí, sí, ¿aquí? sí, sí. sí yo, yo en la mañana me di cuenta Y este Y el, parece ser que el ¿Qué? El sábado se, se espera Una mínima de 3 grados Hijo. Oye, ¿te acuerdas que siempre decían que Guadalajara era el mejor clima del mundo? Sí, ya digo, eres. términos generales, no, pero sí, bueno. Ya es un mito, ¿no? ¿Quién sabe qué pasó este año? Fue el, fue el, el niño. <risa> Ese niño. Oye, pues ya, pues, ya estuvo del clima. Debería es. hacer un podcast sobre el clima. Sí, ¿no? Que dure sí. dos horas. Siempre es un tema, ¿no? Que dure dos horas. ¿No te has fijado que cuando no tienes nada que hablar con alguien? Ah, el, el... Ay, qué frío. ¿no? Hoy está haciendo calor, ¿verdad? Sí. <risa> Me pasa eso en los seteles sí, sí, con, con el del sí, elevador sí, sí. o el, el que te carga Ajá. las maletas y, ¡Ay, qué calor estás haciendo! <risa> <risa> ya se quedan así como... ¡Oye, no me tienes que sacar plática! <risa> sí, Oye, hoy vamos a tomar el tequila... A ti te tocó. A mí me tocó. Es el Cuervo 1800, pero añejo. Ya lo repetimos, ¿no? No, lo repetimos. Habíamos tomado el Cuervo 1800, pero normal. Bueno. De hecho, según yo, yo no lo había visto este añejo. No sé si sea... ¿Tú ya lo conocías? No, fíjate. hoy estaba pensando, ¿será que nomás le ponen pintura? <risa> ¿Por qué? ¿A <risa> que esté más oscurito? <risa> no, pues se supone... Digo, no dudo que haya algunos tequilas piratas. Este, pero... Mira, ah, no. ¿Este es cuervo o okay? qué? Cuervo, sí. Episodio 9. En este capítulo tomamos tequila cuervo 1800 reposado. Ah... ¡Ay, cabrón, te estoy diciendo! Y este es tequila 1800 añejo. A ver, muy bien. déjame repetir todo lo que dije. Perdón, perdón. A ver, precios. Bueno, primero que nada, salud. Salud. Salud, amigos. Salud, amigos. Híjole, qué dulce está. Está bueno, ¿no? Está muy pintado. Muy, muy dulce. A mí me gustó. Está rico. Oye, este yo, yo no voy a poder tomar Michael poquito era. otra vez Estoy, ¿Se acuerdan que Miguel se hizo responsable la hace 15 días? No, pues Te voy a pasar la nota del doctor cabrón. Yo no me acuerdo. <risa> está grabado, güey. Estuvo muy diminaco. Sí, sí, sí, sí. Sí, la verdad, verdad es que antes eras todo un, un borracho. Sí, no sé qué me está pasando, eh, mi, mi cuerpo ya no lo tolera. Estás grande, ya estás viejo. Claro. Sí, yo creo que es la era. Antes tienes ya 40 y ¿qué? 32 32 ya, o sabes re ya. Yo 25. Oye, este, eres un año más grande que yo, güey. No, yo también tengo 32. Bueno, ¿y qué nos vas a platicar el día de hoy? Pues nada de tecnología, la verdad he estado muy aburrida. No, ay, Miguel. <risa> no te creas. Siempre dices eso. <risa> Oye, a ver, ¿qué podcast te escuchas más de tecnología? ¿Qué Ya no escuchas, ¿verdad? Casi no, el único que escucho es el de Dignate Ajá, pero y ¿todos? No, este, esporádicamente La verdad es que He, he perdido mucho Pues no el interés, sino el, el tiempo Libre para, para estar Escuchando yo, yo acabo de descubrir uno muy bueno de cinet Voz Out Loud Con Son dos morras y un güey ¿Jobnes? Ajá, o sea, todos los días, 20 minutitos muy, muy ah, que toman ellos cuando nah, hay... nada <risa> <risa> no, pues está muy me pues así, gusta que es diario así vamos a estar nosotros en un mes Con, con <risa> el ritmo que lleva sí, bueno. no me gusta que es, que es este cortito de 20 minutos diario diario menos ah, te lo recomiendo se lo recomiendo voz out que com. empecé a interesarme mucho más por la música y dejé de oír en el ipod podcast en, en reproductores que tenía y, y pura música Oye, por cierto, ¿no has visto no no te ha interesado suscribirte a un servicio como iMusic.com? ¿No has visto esa página? Sí, sí la he visto. Pero, Die pero... qué son 15 dólares mensuales y todas las las es, canciones Es ilimitado, ¿no? No sé el precio, pero es ilimitado. Yo creo que al, para las personas que les gusta mucho descubrir música nueva, a lo mejor sería bueno eso para ti, ¿no? Pero fíjate que lo que he visto es que Por ejemplo ese de eMusic Bueno al rato vamos a hablar de eso Ajá. Pero varias productoras de discos No están de acuerdo con, con su e forma de trabajar y, y no encuentras ahí los discos ¿no? Bueno ahorita hablamos de eso Y esos. muchos sellos independientes pues menos ¿no? Entonces yo por eso soy suscriptor de Solzik <risa> Y LimeWire Y LimeWire, no más Solzik Y VTorrent No sabes es, usar VTorrent no. ¿no? Sí sé usar pero no <risa> me gusta Mi bueno. favorito es este Es el Solzik Pues platícanos pues. Bueno, el primer tema de hoy es es el Windows XP. Ya sé uh. que <risa> estoy un poquito atrasado porque todo el mundo estamos esperando el lanzamiento de el Vista. Pero hoy anunció, bueno, el, el sí, hoy, de hecho hoy anunció hoy miércoles 24, Microsoft que va a retener el el servicio técnico a los usuarios, hasta el 2009. Muchísimo, ¿no? Es muchísimo. O sea, lo que resta de este año, dos más completos. No, todo el que sigue y, y el que sigue. Entonces eso... Tres años más. Pues a mí, para empezar, me da a pensar que, que no esperan un cambio tan rápido a, hacia el Vista, ¿no? Y bueno, yo te estaba platicando que ya me regañaste, que me acabo de comprar una computadora nueva. ¿La semana pasada? Esta semana. ¡Pegor! Y, y no la... No la compré con Vista Obviamente la compré con XP Y lo estuve meditando mucho Creo que van a subir Cuando salga el Vista Y yo no tengo pensado cambiar a Vista Por lo menos en un año Estoy muy a gusto en, en como trabajan mis computadoras En este momento ¿Y, y qué, qué máquina es? ¿Core 2 Duo? ¿Core Duo? Es Core 2 Duo Este... 2 no, es Core Duo Este... Bueno, un llega en, en ram ajá expandible a dos que cuando cambie le voy a lo voy a expandir pero yo creo que va a ser en un año ajá. y y pues digo voy a trabajar todo este año con, con xp la verdad es que no estoy dispuesto ahorita a cambiar mi plataforma porque pues siento que me va a estorbar en, en, el, en, el, en el rendimiento de veras Fíjate, yo yo lo veo así yo estoy Yo estoy muy, muy, muy emocionado porque este año tengo...